CM de 9 a 12. Oldie Motel. ¿Los tendré todos? ¿Los tengo o no? Y si, m i r o sí、si、los tengo? tengo. Si te lo preguntas, te estamos buscando. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet? Línea directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-1238-94. 902-1238-94. Consulta condiciones en línea directa.com. Una compañía Banquintar. Thank <laughs> you. ビンビンドアオ ldiMotel、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんんんんんんんんんんん Very Ape. Hemos escuchado Very Ape de Nirvana y vamos a escuchar, y ahí te pido la comparación, Canisca del grupo Los Brujos. El trío de Seattle tocaron en Argentina en 1992 y sus teloneros fueron Los, los Brujos, el grupo del sur de Buenos Aires, de cuya canción Canisca, Kurt Cobain celebró su riff. Dicen que Que les pidió al grupo argentino poder usarlo, y eso sucedió en Very Ape. Esta es Canisca de los argentinos Los Brujos. Tú dime. Con todos los parecidos, son dos canciones absolutamente distintas: Very Ape de Nirvana y c a n i s c a Los Brujos Argentinos del sur de Buenos Aires. Y sin embargo, son hermanas, eso es cierto. Y ya estamos, vienen、eh, los aicos. Querían haberse llamado los sádicos, pero al final, bueno, corrían los años 60, que manda huevos. El grupo de Lima, Perú, que ya ha venido a o l t i m o t e l e y más con esta canción, Los de Lima, que en 1964 se formaron con el nombre、eh, Los Aicos. Decidieron no imitar a los Beatles, decidieron no hacer versiones de otros grupos célebres y dedicarse solo a sus propias composiciones cantadas en español. 1964, en Lima, Perú. ¿Qué tiempos aquellos en que en la televisión peruana triunfaba esta canción? e タタタタタタ